Bismillahi rrahmani rrahim. Tabbat yada abi lababin wa tabb. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Que sean destruidas las manos de Abu Labab que él sea destruido. Ma augna anhu ma luhu wa ma kasab. De nada le servirán sus riquezas y sus hijos. Sa'ulana ran dhat lahab. Entrarán en el fuego llameante del infierno. Wa imraatuhu hamalat al hatab y su esposa que portaba espinas para depositarlas en el camino del profeta con el fin de herirlo. Tendrán en el infierno alrededor de su cuello una soga hecha con fibras de hojas de palmera.